Así llegaron. ¡Ya! ¡No! ¡Salgan! Ya, ¡Salgan! ¡Ya! ¡Les dije ya! ¡No molesten! ¡Ya! ¡Salgan! Y así se van. ¡Un n o s a l g a n ¡Salgan! ¡Ya! Pues, c o n o c e a l o s n u e v o s f a m o s o s e n l a ú l t i m a f e c h a del f e s t i v a l de b a n d a s、sí, e m、sí. e r g e n t e s e s c u d o v i e r n e s 14 de diciembre En e l g a l p ó n v í c t o r j a r a c o n l a s t r e s b a n d a s f i n a l i s t a s t o d o e l power de d o r s o Y l a c o r o n a c i ó n de l o s n u e v o s r e y e s de s ¡No c k m á s i n f o e n r o c k a x i s c o m e s m á s r o c k e s c u d o molestas! s n e molestas! ¡No molestas! ¡No molestas! ¡No m o d u c c i o n e s o v e j a n e g r a y c o n v e r s e